Cuentos de hadas españoles El pescador y su mujer El pescador y su mujer vivían en un acantilado cerca del gran mar Cada día el pescador solía ir al acantilado a pescar peces para vivir Era feliz viviendo humildemente Pero sabía que su mujer no lo era Siempre estaba enfadada ¡Mira esta choza sucia! ¡El olor me enferma! ¡La limpio día y noche, pero no mejora! El pescador amaba a su mujer, pero ella nunca dejaba de quejarse En los buenos días, cuando pescaba dos peces, su mujer le pedía tres Si le traía mangos, ella pedía melocotones No había nada que le hiciese feliz Oh, querida, ¿qué puedo hacer para que seas feliz? ¡Sácame de esta choza apestosa! ¡Así seré feliz! El pescador fue a pescar cerca del acantilado El mar estaba tranquilo y azul Se sentó y lanzó el anzuelo a las profundidades del mar Pasaron unas horas y se cansó Supongo que hoy nos tendremos que alimentar a base de frutas Un momento Noto algo El hombre agarró fuerte su caña de pescar Y empezó a tirar ¡Oh, cuánto pesa! Tiene que ser grande Cuando recogió el sedal Se sorprendió al ver un lenguado Era colorido y brillante ¡Oh, un lenguado! ¿Cómo puede pesar tanto? Quizás comió demasiado No, pescador Ese no es el motivo por el que peso más que los otros ¿Qué? ¿Me acabas de hablar? ¿Qué ocurre? ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas más cosas sobre ti No soy un pez normal Soy un príncipe encantado Déjame ir De todas formas no te iba a gustar ¡Por favor, no me mates! ¡Oh, no me digas nada más! ¡Por descontado que no voy a matar a un pez hablador! ¡Puedes irte! Ah, oh, gracias! El hombre estaba deseando hablarle a su mujer sobre el lenguado Corrió a casa y olvidó que no tenía ningún pez para llevarle a su mujer Cariño, tengo algo que contarte ¡Ven rápido! ¿Qué? ¿Ningún pez hoy? Oh, no Pesqué un lenguado, pero hablaba Me dijo que era un príncipe encantado ¿Cómo? ¿Qué pasó después? Eh, después lo dejé marchar, ahora está en el mar ¿Pescaste un pez encantado y lo dejaste ir así sin más? ¿Por qué hiciste eso? Somos pobres y tenemos hambre Vivimos en esta choza pestosa. Podrías haber pedido una casa mejor ¿Cómo me va a dar una casa? ¡No puede hacer eso! Tenemos que ser felices con lo que tenemos Sería feliz si viviese en una cabaña ¿No dijiste que era un príncipe encantado? Le perdonaste la vida Podría hacer mucho por ti Vuelve y pídele una cabaña El marido tenía sus dudas Pero volvió al mar Para su sorpresa El agua se había vuelto un poco verde y amarilla ¡Es mágico! ¿Puedes oírme? El lenguado subió a la superficie enseguida como si estuviese esperando a que el marido volviese Mi mujer no es feliz ¿Qué es lo que quiere? Quiere una cabaña ¡Vuelve! Ahora ya la tiene El marido volvió y vio que su mujer estaba delante de una puerta de madera de una preciosa cabaña La cabaña estaba bien cuidada y limpia. También tenía muebles y hasta una chimenea. Cariño, mira. Esta casa es mucho más grande y limpia. Sí, también tenemos chimenea. Y está bien, ¿verdad? Eres feliz ahora. Podremos vivir aquí para siempre. ¿Para siempre? Mm, eso ya lo veremos. Comamos y vayamos a la cama. Esa noche, la mujer no durmió bien No dejaba de pensar en lo que podría hacerla feliz Por la mañana, ya estaba esperando a su marido en la mesa de comedor Buenos días, marido Escucha, esta casa es pequeña para nosotros Quiero un palacio Y quiero ser una reina Ve al lenguado y pídele que nos proporcione un palacio ¿Qué? ¿Por qué quieres ser una reina? ¡Esto ya nos llega! ¡Déjame decidir a mí! ¡Ve junto al lenguado y hazme una reina! El marido caminó dudoso hacia el mar. El mar estaba morado y había viento fuerte. ¡Pez mágico! ¡Puedes oírme! Mujer no es feliz ¿Qué es lo que quiere? Quiere un palacio y quiere ser reina Vuelve, ya tiene lo que desea Cuando el marido volvió, la cabaña había desaparecido En su lugar había un palacio con grandes puertas de bronce Había muchos sirvientes por todas partes Vio a su mujer sentada en un trono Tenía una corona en la cabeza Ahora eres una reina Sí, soy una reina Eso está muy bien, ¿no? ¿Eres feliz ahora? Ah, uh, Pues no Ser la reina no es suficiente Quiero ser la emperatriz ¿Eh? ¿Qué? Sé lo que estás pensando ¡El lenguado no puede hacerte, Emperatriz! ¡Es imposible! ¡Eso tú no lo sabes! ¡Ve junto a ese pez y hazme, Emperatriz! El pescador caminó dudoso hacia el mar. Vio el agua marrón y se preguntó cuál sería la causa. ¡Es mágico! ¡Me oye. Mi mujer no es feliz ¿Qué es lo que quiere? Quiere ser la emperatriz Regresa, ahora ya lo es El pescador volvió a casa pensando para sí mismo Si su mujer sería feliz ahora Cuando llegó al palacio Tenía puertas de oro en lugar de bronce El palacio se había vuelto aún más grande Dentro Estaba su mujer sentada en un trono de oro Todos los ministros y reyes estaban bajo su trono Ella tenía una orbe de oro en una mano Y un cetro en la otra Querida, ahora eres la emperatriz Sí, lo soy ¿No te había dicho que ese vez podía hacerlo realidad? Sí, lo habías dicho ¿Eres feliz? Ah, oh, no lo sé Ya veremos, ha sido un largo día Debemos irnos a dormir El pescador tenía miedo de que su mujer pidiera otra cosa Y estaba cansado de correr todo el día Cayó en un sueño profundo en el momento en el que se acostó Pero su mujer no podía dormir Se levantó pensando en qué podría hacerla feliz Pasó una semana Cada noche el pescador rezaba para hacer feliz a su mujer Pero cada noche su mujer se sentaba en la cama mirando a la luna y a las estrellas Finalmente una noche se cansó de pensar y quiso descansar Pero... ¿Qué? ¿Ya es de día? ¿Cómo se atreve el sol a salir ahora? ¿No sabe que llevo una semana sin dormir? ¡Marido! ¡Despierta! Quiero controlar el sol y la luna No quiero que se muevan sin mi permiso Quiero ser la Todopoderosa La Desconocida ¿Qué? Por favor, para ya No puedo volver y arriesgar así nuestras vidas No arriesgarás nuestras vidas Yo seré dueña de nuestras vidas Nada nos dañará jamás Ve junto al pez y hazme la Todopoderosa No, querida, no sabes lo que estás pidiendo No puedo soportarlo más Si no vas ahora, estaré muy decepcionada Pero muy decepcionada El pescador quería ver feliz a su mujer Pero sabía que eso no estaba bien Fuera las nubes estaban sobre el mar Y el viento rugía ¿Cuándo acabará esto? ¡Esto está muy mal! ¡Oh! ¿Cuándo está muy... ¡Ey! Hoy Estoy muy asustado. ¡Eh! ¡Pez mágico! ¿Puedes, ¡Puedes oírme! Pez, mi mujer, no es feliz. ¿Qué es lo que quiere? Eh, ¡Ella quiere ser la Todopoderosa! ¡La Desconocida! ¡No! ¡Vuelve! ¡Ahora ya lo es! El pescador volvió a toda velocidad. Oh, no sé qué habrá sido de mi mujer ahora. ¡Tengo que llegar! ¡Oh, no! ¿Qué? El pescador se dio cuenta de que su mujer no estaba... No la encontraba por ninguna parte Buscó y buscó Corrió de vuelta al mar Ahora el mar estaba calmado y claro Las nubes se habían ido y el sol brillaba ¡Pez mágico! ¡Oh, pez mágico! ¡Me oyes! ¡Por favor, regresa! ¿Qué le hiciste a mi mujer? Le concedí su deseo quería ser la todopoderosa la desconocida eso es lo que es nadie ha visto al todopoderoso ahora es desconocida para todos no, por favor devuélvemela no puedo deshacer un deseo pescador espera, ya sé hasta ahora solo he pedido para mi mujer le concediste todos sus deseos pero yo soy quien te salvó a ti ¡Concédeme un deseo! ¡Ah! Tienes razón ¿Qué es lo que quieres? El pescador suspiró ah, Quiero que mi mujer sea feliz ¡Vuelve, amigo! Ella tiene todo lo que necesita para ser feliz El marido corrió hacia casa Se sorprendió vio a su mujer en la puerta de su pequeña choza pero ya no olía mal corrió hacia su mujer ¡Oh! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Sí, querido me di cuenta de que los palacios y los tronos no dan la felicidad entremos en casa desde ese día el pescador y su mujer no volvieron a pasar hambre ni un día más la mujer se dio cuenta de que la felicidad está en las cosas más simples y vivieron felices desde entonces